Buenas tardes, esto es La Persiana. La Persiana. Hacía pocos años que había terminado la guerra de España y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la república. Uno de los vencidos, un obrero anarquista, recién salido de la cárcel, buscaba trabajo. En vano revolvía cielo y tierra. No había trabajo para un rojo. Todos le ponían mala cara, se encogían de hombros o le daban la espalda. Con nadie se entendía, nadie lo escuchaba. El vino era el único amigo que le quedaba. Por las noches, ante los platos vacíos, soportaba, sin decir nada, los reproches de su esposa Beata, mujer de misa diaria, mientras el hijo, un niño pequeño, le recitaba el catecismo. Mucho tiempo después, Josep Verdura, el hijo de aquel obrero maldito, me lo contó. Me lo contó en Barcelona, cuando yo llegué al exilio. Me lo contó. Él era un niño desesperado que quería salvar a su padre de la condena eterna. Y el muy ateo, muy tozudo, no entendía razones. ¿Papá? si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? Tonto tonto. Al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. Saludos, muy buenas tardes. Son las ocho y cuarto de la tarde de este martes, 14 de febrero. Os habla María Taosa y hoy la ya conocida Muela Censora ha impedido a Gerardo Lagüens venir al estudio de AgoraSol. Desde aquí, nuestros deseos para una pronta recuperación y nuestro agradecimiento por estar detrás de la producción de este programa. Sin embargo, hoy me acompañan en esta persiana Claudia González y Edu Yuguero. Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Hemos querido iniciar este magazine de actualidad con el relato El origen del mundo del de libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Se trata en parte de un homenaje a nuestros compañeros griegos que mientras sus políticos se arrodillan ante las políticas europeas para sanear sus bancos, continúan protestando en las calles y luchando por la construcción de una Grecia más digna. Precisamente ese será uno de los temas que tratemos en la sección Cuando baja el sol. Para ello entrevistaremos en directo a José Miguel Vicente, un español instalado en Atenas que nos contará de primera mano la evolución de las protestas en el país heleno. Además, hemos pensado que hoy era un día idóneo para hablar sobre amor y para ello continuamos con nuestra ronda de conexiones internacionales. Ángel Luis Lara, participante del movimiento Occupy Wall Street en Nueva York, nos explicará en qué se inspiró para escribir el artículo Los nuevos movimientos y el déficit del amor. En nuestra sección de análisis también podremos charlar en directo con Francisco, un miembro de ATAC, plataforma que organiza mañana la conferencia Generación Perdida, Generación Estafada. El acto se celebrará en la Universidad Carlos III en Getafe y en él participarán los periodistas Iñaki Gabilondo e Ignacio Escolar. Y más allá de todo esto, Ramón, al que conocéis por la sección El Rincón de Ray, de la que hoy podréis escuchar un nuevo episodio, nos contará cómo ha sufrido, cómo ha sufrido en sus propias carnes la modificación de las convocatorias de oposiciones. Además, no os podéis perder las secciones habituales de los martes, vacaciones de sol sin playa con Claudia González y ruedas por pies con Carlos Rodrigo. Comenzamos, como siempre, con nuestra ronda de asambleas, pero antes vamos a escuchar Una de las primeras píldoras que nuestro compañero Ramón nos ha enviado en su sección El Rincón de Rey, que hoy estará difuminada, dispersa por toda la persiana. Adelante. Si hablo de la naturaleza, no es porque sepa lo que es, sino porque la amo, y la amo por eso. Porque quien ama nunca sabe lo que ama, ni sabe por qué ama, ni lo que es amar. Amar es la eterna inocencia, y la única inocencia es no pensar. Y ahora sí, arrancamos la persiana con el repaso a las asambleas a partir de mañana miércoles 15 de febrero. A las 5 de la tarde, asamblea de dinamización de asambleas en la Plaza de las Descalzas. A las 6 y media, asamblea sobre reforma de la ley electoral en ópera. A las 7 de la tarde, asamblea de amor y espiritualidad en el Templo del Sol, en la calle Sebastián Elcano, 14, cerca de embajadores. A las 7... Asamblea de SGT, Espacios Comunitarios, en el Hotel Madrid, Habitación 204. Esto habrá que preguntarlo porque sabemos que el Hotel Madrid hace tiempo que lo cerraron. A las siete y media, Asamblea de Subgrupo de Decrecimiento en el Invernadero de Atocha. A las siete y media también, Asamblea General del Grupo de Medio Ambiente, también en el Invernadero de Atocha. A las 8, Asamblea de Educación en la Tabacalera. A las 8 de la tarde también, Asamblea de Presentación de Propuestas de Estructura Asamblearia y Toma de Decisiones en el Centro Social Ocupado Autogestionado eh, 16.0 en la calle Escorial 16. A las 8, Asamblea de Grupo de Huelga General en Casablanca también. Y para terminar a las 8 No, no para terminar, no, quedan varias asambleas más A las 8, asamblea del Grupo de Trabajo Social En el Invernadero de la Estación de Atocha Vais a tener que preguntar porque hay varias asambleas Que se acerberán ahí A las 8 también, eh, Grupo Coordinado Mayo Madrid En el Centro Social Casablanca Al igual que el anterior Y a las 8 de la tarde, Grupo de Trabajo Mayo 2012 en la Biblioteca De La Tabacalera Ahora ya. sí, creo que para terminar a las 8 también Meditación en la distancia mm. Allá donde estés. Ahí mismo. <risa> si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, Si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos, proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad. No conozco sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, por quien el día y la noche son para mí lo que quiera. Y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu, como leños perdidos que el mar anega o levanta, libremente con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero, tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido. Baja el Sol Ocho meses después del inicio de las protestas, la actualidad griega continúa moviéndose en los mismos parámetros. Han convencido a la sociedad europea de que la economía helena debe ser rescatada. Lo ha hecho la Comisión Europea porque de lo contrario quebrará y con ello arrastrará al resto de miembros del euro. Así nos lo siguen vendiendo desde Europa. La deuda Elena es de 350.000 millones de euros, un 160% del déficit público. El segundo rescate que recibiría es de 130.000 millones de euros. Para que Grecia pueda ser rescatada, la condición es que lleve a cabo un exigente plan de austeridad que le impone la Troika, formada por el Fondo FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, y debe ser presentado mañana mismo. Esto se traduce en 325 millones de euros en recortes. Como sabemos, estos tijeretazos siempre repercuten en los derechos sociales de los ciudadanos y la sociedad griega ya dado señales de que no aguanta más. El pasado domingo, mientras el Parlamento heleno aprobaba este sangrante plan de austeridad, las calles de Atenas ardían. Los informativos de los grandes medios de masas, sin embargo, prefirieron centrarse en la actualidad política más que en la repercusión social. Los ciudadanos griegos decidieron echarse a las calles para reclamar dignidad y que los políticos de su país dejen de jugar con sus derechos para arreglar la situación económica. Grave tras años de corrupción y especulación. Queremos conocer de cerca la, ten la tensión social que se vive estos días en Grecia Y para ello, contamos en directo con el testimonio de José Miguel Vicente Un español que se encuentra en la capital Helena José Miguel, buenas tardes José Miguel, buenas tardes José Miguel, buenas tardes, Miguel, buenas tardes. ¿nos escuchas? José Miguel, buenas tardes Parece que tenemos problemas para conectar con José Miguel Mira que si no contestas no te llevas el millón José Miguel, buenas tardes. ¿No? Parece que se ha cancelado la comunicación. Estamos intentando hacer una conexión vía Skype, que es un sistema que nunca nos ha fallado. En Agorasol vamos a intentar. Vamos a intentar restablecer esta comunicación. Y mientras. Eh, os comentamos que lo que queremos es que José Miguel nos dé el testimonio de lo que está ocurriendo allí en Atenas a pie de calle porque hace apenas dos días veíamos unas imágenes estremecedoras de las calles ardiendo pero al parecer no podemos tener esa conexión por lo que vamos a vamos con otro tema vamos a escuchar otra píldora de el gran Ramón que hoy se ha puesto muy intenso y ha decidido leernos unos cuantos poemas para celebrar este, este supuesto día del amor que yo creo que todos los días ten, debería serlo ¿verdad? Pero bueno. también pero hemos decidido que sea hoy Ramón nos ha grabado unos cuantos poemas y este es uno de ellos. No hallarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, antiguo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Ahora sí, parece que hemos retomado la conexión con Atenas. José Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí, te oímos perfectamente. Vale, se puede ir el, el micrófono de vez en cuando, pero bueno, volvemos a, a conectar. Esperemos que la conexión sea estable durante estos minutos de entrevista. José Miguel, queremos saber antes vale. de nada si la situación se ha calmado en Atenas o si siguen las protestas y si siguen estando tan encendidas. No, estos dos últimos días, o sea, ayer y hoy, ya, ya está más calmada la cosa. Uh -huh. eh, bueno, está la gente expectante y sorprendida por todo, asustada como ya estaba, pero ahora mismo no hay protestas en las calles y uh -huh. no hay nada de agenda, digamos, de estos... Pero supongo Para, que... Pero supongo que el sentir general de la sociedad seguirá siendo de, de indignación, de cabreo, porque el Parlamento griego aprobará un, un plan de austeridad muy duro para poder obtener el rescate. Eh, ¿Hay convocadas más protestas, más movilizaciones? Pues ahora mismo en estos dos días no tengo noticias, supongo que mañana sí. Y bueno, va a continuar, o sea, va, va, va a seguir en cuanto, en cuanto vuelvan a haber novedades, ¿no? Uh -huh. Pero, pero bueno, sí, es, la gente está desesperada, sobre todo. ¿Cuál ha sido, eh, José Miguel, el punto de inflexión en el que el movimiento ha dejado de ser pacífico para recrudecerse de esta manera? Porque las imágenes que veíamos del domingo son bastante espectaculares. Bueno, en Grecia ya hay una tradición, digamos, de, de responder fuertemente, ¿no? Eh, de todos modos, <coughs> por un lado, pues es, es la, la sensación de de que ya no queda ninguna vía de expresión, ninguna vía de, de poder pedir cambiar las cosas de ninguna manera. Eh, no sé, por un lado, está por ejemplo, lo que más sorprende, pues lo que más asusta, pues eh, es, por ejemplo, el salario mínimo lo han, han reducido un 20%, directamente más aún para los jóvenes que empiezan a trabajar, menores de 25 años. Esto tiene repercusión en todos los salarios y todos los, el paro, por ejemplo, y todo lo demás. Los convenios colectivos se han eliminado completamente. Eh, la gente ya, digamos que no tiene no tiene la sensación de estar viviendo en una democracia, ¿no? eh, Hola, José Miguel. Eh, para aprobar este plan de recortes presentado por el gobierno de Papademos, se necesitaban al menos 151 votos a favor de los diputados del Parlamento. Final, sí. Finalmente fueron 199. Algunos diputados sí. han renunciado a su cargo ante esta votación. Es, eh, suponemos, un nuevo motivo de indignación para la sociedad, este hecho. Es un motivo de, eh, perdona, de indignación. De indignación, sí, claro. Lo que pasa es que, es que bueno, pues, eh, por ejemplo, las últimas encuestas que han salido por aquí, no oficiales, el partido que está. Sí. No, adelante, José Miguel, disculpa. Sí. Sí, digo que, que bueno, la, las últimas encuestas que salen dejan al partido mero digamos, del gobierno Ahora mismo eh, con un 10% de, de representaciones y han, han, han perdido absolutamente la, la, la capacidad ¿no? de, de representar a nadie uh -huh. directamente José Miguel, ¿cómo están eh, transmitiendo los medios todo lo que se está viviendo allí? Porque lo que nos llega aquí al menos es bastante incompleto. De momento lo único que sabemos es lo que, bueno, no lo único, pero lo que nos transmiten es lo que está ocurriendo sobre todo en el Parlamento, pero no conocemos de verdad qué está ocurriendo en las calles. Eh, ¿También existe una, un tipo de manipulación a ese nivel allí en Grecia? Yo creo que la mayor parte de la gente es que está tan harta que, que, que bueno, o sea, por ejemplo lo de, lo de los altercados del otro día, pues había muchísima gente que decía por la calle quemadlo todo, es que ya no hay, no hay, no hay otra, ¿no? Y luego, pues cosas así que van, que pasan por las calles, yo que sé, por ejemplo, antes de ir a la manifestación, algunos compañeros de, de por aquí de barrio, que están metidos en historias políticas, los esperaba la policía directamente en los secretos en su casa para llevárselos a comisaría. ...y así evitar que fueran a la manifestación, ¿no? Entonces, es lo que decía antes, que la sensación... ...la sensación es, eh, sí, nos están manipulando los medios... Pero, ...pero es que ya no llega, ya ya la mayor parte de la gente... ...está tocada, ¿no? Por, por lo que está pasando... José Miguel, y las protestas se saldaron finalmente con 100 detenidos y 130 heridos. ¿Cómo, ha reaccionado, eh, ¿Cómo han reaccionado los manifestantes ante esta represión y la sociedad, además de los manifestantes que estaban allí? Bueno, la sociedad, los medios de comunicación, a los que no sigo, pues eh, hacen mucho hincapié en los edificios que se han quemado, en todas esas cosas. Eh, el movimiento pues, está dando apoyo, en principio, a las personas detenidas. Eh, ayer por, pasaron por, por juicio bastantes de ellos Algunos, una gran mayoría de ellos, veintipico y pico de, de, de la vez Fue porque intentaron ocupar el, el ayuntamiento de Atenas Cosa que ha pasado en otras ciudades de, de Grecia en estos últimos días, en estas últimas semanas. Y bueno, pues con apoyo y, y estando ahí, por lo menos la gente con la que nos movemos por la calle y Que está politizada, ¿no? Que, que está concienciada políticamente, ¿no? Y la sensación, o sea, la, la sensación de la gente de la calle, los que no estaban allí, los que no se estaban manifestando, al margen también de los medios de comunicación, ¿cuál es? O sea, ¿qué dice la gente en pues la que, calle? ¿Qué se opina? Que, que la cosa se ha ido de las manos. Se está yendo de las manos, más bien. Uh -huh. eh, que, que bueno, pues que con este ataque, todo el mundo considera que esto es un ataque, ¿no? Lo que están haciendo contra Grecia y y con la economía la manipulación que, que, que está habiendo ¿no? por parte de pues de las entidades financieras internacionales y todo esto o sea, la, la sensación es que eso es solo el principio de ser de las manos todo y que vamos a ver cosas mucho peores mm -hmm. Esto que está ocurriendo ahora, eh, José Miguel, es fruto de años de, de corrupción y de especulación, como, como decíamos al principio, y uh -huh. mucha responsabilidad la tiene el gobierno de Giorgos Papandreu que, que, que se cayó a finales del año pasado. Pero qué, ¿cuál es el sentir de la gente sobre el nuevo gobierno de Lucas Papademos? Ah, pues, pues el sentir de, de la gente es que, que esto es una dictadura, que bueno, ahora lo llaman tecnocracia pero vamos, un gobierno transitorio no elegido simplemente para solucionar una serie de medidas extremas, a esto los romanos le llamaban dictadura sin ningún problema, a nosotros le llamamos te tecnocracia ¿no? la gente pues piensa que, que bueno a ver si hay elecciones en abril y, y entonces pues ponen un Un gobierno elegido, ¿no? Claro, pero esto solucionaría en algo las cosas Porque parece que, que los diputados Como hemos visto, 199 votaron a favor Del plan de recortes eh, Están decididos a, a hacer Este plan de austeridad para poder obtener El rescate Sí, pero es que la proporción de diputados Que hay ahora mismo en el Parlamento No se correspondería en nada con la proporción De diputados que habría si hubiera elecciones Ahora mismo Digo que, por ejemplo, el partido Que, ahora, que, que tiene mayor representación las encuestas no le dan ni un 10% de votos decimos que son encuestas no oficiales pero claro, el panorama puede cambiar La, el miedo que tenemos algunos así a modo personal es bueno y si es verdad que, que van a perder el poder, que de repente estos partidos eh, grandes bajan y se pegan un batacazo realmente como elecciones en abril mmm, hay mucha gente que lo duda ¿Y qué es lo que prometen los partidos que sí tienen una mayoría eh, en esas encuestas? No, mayoría no tiene nadie. O sea, se, se, se crearía una especie de, de parlamento de pequeños partidos. El máximo tendría un 20%. Y, y bueno, pues no se sabe. O sea, hay algunos que plantean directamente la salida del de, de euro, la. la La aceptación de, bueno, pues venga ya, que venga la bancarrota, dejan de, que dejen de amenazarnos con la bancarrota, que la declaren ya y que pasemos a lo próximo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. De hecho, por ejemplo, también decían el otro día no que un, más o menos la mitad de los griegos está a favor de que se declare ya directamente la bancarrota y nos dejen en paz. Esto no sé si, si agravaría la situación o si sería un paso para comenzar a solucionarla. No sé, hay, hay bastantes movimientos ahora mismo aquí en, eh, de, de generar cooperativas eh, de, de producción, de cooperativas de intercambio, de, de relaciones directas productores, un poco crear redes que, que bueno, pues no sabemos lo que nos, viene, nos puede venir, pero de alguna manera que sean una relación más justa entre entre los productores y los consumidores y sea parte del capitalismo tal y como nos conocemos ¿no? José Miguel Esto también. Pues José Miguel Vicente, muchísimas gracias por ofrecernos de nada, de nada. tu testimonio desde, desde allí, desde Atenas os mandamos mucha fuerza y mucho ánimo desde aquí venga, lucha por allí también que todo lo que pasa por aquí llega para allá un saludo hace falta la lucha, que no decaiga muchas gracias venga. José Miguel un saludo, buenas noches Es imposible que cualquiera de vosotros nos haya enterado de que hoy es Día de San Valentín. Esa fecha instalada durante el siglo XX como el Día de los Enamorados y que ha servido para que centros comerciales y marcas de bombones hagan caja durante años. Sin embargo, la semana pasada, y, que, y sin que sirva de precedente, decidimos reservarnos un tema especial para celebrar, celebrar entre muchas comillas, este día en la persiana. Era lunes y acababa de salir a la calle el diario Madrid 15M. En él vimos un artículo titulado Los nuevos movimientos y el déficit del amor, firmado por Ángel Luis Lara, un viejo conocido de este programa que ya participó cuando comenzó en Nueva York el movimiento Occupy Wall Street. No dudamos en contactar con él para que nos explicase esa reflexión sobre el amor en relación a las revueltas que han tenido lugar en el último año. Ya lo tenemos al otro lado, en este caso del ordenador, desde Nueva York. Ángel Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, según tu texto, el amor y los nuevos movimientos tienen algo en común, que para participar el único requisito es ser personas comunes, ¿no? Eh, bueno, sí, digamos que en cierta medida en la experiencia en esta nueva eh, ola de movimientos pues sí que hemos visto algunos una relación muy directa a nivel vivencial, más que reflexivo ¿no? en relación al amor, el hecho de esa congregación de tantos y tantas tan diferentes en las plazas y la forma de, de relación y habilidad que se ha dado en las plazas pues eh, tiene que ver mucho con el amor ¿no? uh -huh. eh, Pero a, digamos que cuando te lees el artículo llegas a la conclusión de que no estamos hablando de amor en un sentido demasiado romántico sino más bien en un sentido de, de compartir, de sociabilizar ¿verdad? Eh, explícanos, ¿qué te inspiró para escribir este artículo? Eh, sí, eh, no estamos hablando del amor de, del Día de los Enamorados, <risa> desde luego, <risa> o de la, de la construcción eh, hollywoodiense ¿no? y, y romántica del amor. ¿no? Mm. Eh, estamos hablando de una emoción que, que según eh, bueno, pues, algunos biólogos, es constitutiva del propio ser humano. Fundamentalmente ¿no? consiste en que eh, tenemos la capacidad, o a través de nuestras acciones e interacciones, de reconocer al otro como legítimo otro con todas sus diferencias ¿no? y entonces construir una relación afectiva que se basa en el respeto eso en cierta medida eh, algunos lo hemos vivido lo hemos vivido aquí en Occupy Wall Street en en, en y Plaza o, o lo hemos vivido a través de los relatos que desde Madrid habéis hecho de, de La Puerta del Sol eh, en, en mayo ¿no? del año pasado esa, esa confluencia de tantas diferencias, de tantas personas y ese ejercicio colectivo de respeto a la diferencia y de construcción de un común precisamente a través de, de, de todas las diferencias ¿no? está bien que expliques bien ese concepto y que quede claro pues, que lo del día de San Valentín no es más que una excusa tonta que nos inventamos desde aquí, desde la persiana. Pero bueno, siguiendo con, con la entrevista, me parece muy interesante lo que nos estás contando y, no sé, tú personalmente, ¿cómo describirías esa, esa experiencia que has vivido a ese, a ese nivel de sociabilidad y, de, y demás? Bueno, eh, yo creo que cada uno... Cada uno la vive desde, de alguna manera, desde la biografía que carga en el bolsillo, ¿no? Eh, en mi caso, pues, eh, desde hace muchos años he participado en diferentes movimientos sociales y, eh, y digamos que, que en un ejercicio permanente colectivo del disenso <risa> eh, y soy lo que tradicionalmente se cataloga eh, como un activista, ¿no? lo que a mí Occupy Wall Street me ha enseñado y el 15M eh, es la oportunidad de, de desaprender la oportunidad de desaprenderme como activista y de tener un ejercicio constante de autocrítica ¿no? y eso me lo ha dado el contacto precisamente con, el, con los otros ¿no? que, con, el, con ese otro que te decía antes, con el diferente que fundamentalmente ha estado encarnado por la, por la llegada, por el aterrizaje a, a, a la acción política de personas que hasta ese momento no habían participado a lo largo de su vida en, en prácticas políticas formales. ¿no? Eh, gente común, eh, concreta, que por primera vez en su vida eh, se, se politizaba, por decirlo así, ¿no? y salía a la plaza eh, a hacer política con otros. A mí me han enseñado muchísimo esas personas y me han enseñado sobre todo eh, un número infinito de límites y de problemas que yo tenía con esta y que en sí, la propia lógica del activismo Eh, implica. O sea que para mí lo que ha significado sobre todo el 15M o Occupy Wall Street ha sido la oportunidad inmensa de desaprender. Uh -huh. eh, como si uno eh, hubiera perdido el lastre de lo que hasta ahora ha sido y más que entender desde ahora la política y los movimientos como un ejercicio de memoria, lo entendiera como un ejercicio de imaginación, de creatividad. Como si uno hubiera nacido el 15M. Vaya... <risa> Esto lo explicas bastante bien en ese artículo eh, Los nuevos movimientos y el déficit del amor eh, señalando que pues, los activistas que habíais participado en movimientos anteriores, como tú por ejemplo pues, recurríais a la, a la confrontación mientras estos nuevos movimientos eh, tiran más hacia la convergencia, ¿verdad? Eh, digamos que, eh, que hasta ahora yo siempre fíjate, me había planteado un poco la acción política o, o el intento colectivo de transformar la realidad eh, a partir de la identificación de un, de un enemigo, ¿no? por decirlo así o sea, me había siempre planteado la acción política en términos de, de, de un ejercicio de, de decirlo así, yo con Occupy el SM quizá eh, he aprendido sobre todo que, que la fuerza hay que ponerla en la amistad, es decir no tanto en, en en eh, enfrentar aquello que está eh, de manera descarada y con una violencia extrema tratando de, de descomponer eh, la sociedad ¿no? eh, y ejerciendo una violencia tremenda a través del ejercicio de las políticas neoliberales como en la construcción de redes y de tejidos con los comunes, con los que son como tú <ríe> y a partir de ahí tratar de, en esa construcción de sociedad, de sociabilidad Eh, desarmar o dejar en fuera de juego a ese supuesto enemigo que tenemos. ¿no? Es decir, poner más el énfasis en la construcción de amistad en la plaza que no en el enfrentamiento frontal con un otro. Uh -huh. eh, es un poco lo que yo he aprendido, pero sobre todo no porque lo haya pensado así de manera teórica, sino porque es lo que he vivido en la plaza. ¿no? Uh -huh. se, se trata un poco de basarse en ese somos el 99%, ¿no? Efectivamente. O sea, es que yo creo que esa proposición, que, que la verdad que es... Eh, Es un, es un ejercicio de sentido común pero fíjate que por muy común que sea ese sentido, nunca antes eh, habíamos llegado a esa conclusión nunca antes habíamos usado ese tipo de proposiciones eh, esa, esa proposición nos, nos pone ante una obligación ética uh -huh. nosotros declaramos que somos el 99% eso significa que eh, la propuesta política o la propuesta que nosotros hacemos y nosotras de participar en la política tiene que ser habitable participable para el 99%. Uh -huh. Es decir, tiene que ser la política del 99%. Es como si, ahora que los movimientos están hablando muchísimo de esto que llaman los comunes, no, los bienes comunes, eh, como si antes de ponernos a hablar de los bienes comunes tuviéramos que conquistar eh, la política como un común. O sea, o sea, hacer posible que todo el mundo pueda participar en la política. ¿no? Uh -huh. Eso es todo lo contrario a lo que los partidos... Eh, y los poderes económicos eh, hacen. Eh, entonces, a mí lo que me fastidia, lo que me da rabia <ríe> es que los activistas caigamos o podamos caer también en una suerte de privatización de la política tratando de imponer nuestros ritmos, nuestros lenguajes, nuestras, eh, nuestros campos ideológicos, eh, nuestras estéticas, eh, etcétera, ¿no? Porque creo que estamos en una fase, es, eh, por lo menos aquí en Nueva York eh, y en Estados Unidos, eh, creo que se ve de manera bastante neta en que los activistas estamos, en cierta medida, privatizando el movimiento, no, tratando de imponer toda una serie de elementos que resultan ajenos a, a las personas. Uh -huh. Ángel Luis, al hilo de esto que estás diciendo, permíteme que lea una frase de tu artículo que dice «Los movimientos han emanado directamente de la sociabilidad». Esto podría ser una consecuencia de todo lo que me estás contando, de las actitudes activistas, pero podría ser también una consecuencia del individualismo que en los últimos años se ve que reinaba bastante en la sociedad y de esa necesidad del ser humano por eh, reunirse con el resto de seres humanos. Sí, sí, sí. Fíjate que si uno entiende el 15M o ocupa de Wall Street de una narrativa, de una nueva narrativa eh, que, que, que nace para explicar el mundo y para explicar la posibilidad de cambiar el mundo, esa narrativa rompe con dos eh, narrativas tradicionales clásicas. Una es la narrativa tradicional eh, conservadora, De, de, de, del liberalismo ¿no? Del racionalismo escocés Que dice que, que todos somos lobos Para, para, para los demás ¿no? Que somos individuos y que solo el egoísmo Hace posible la vida en la sociedad ¿no? eh, Eso lo rompe el 15M cuando, cuando frente a una situación dramática Y crítica como la actual eh, La gente en vez de comportarse Como individuos egoístas eh, Se da A los demás, se va a una plaza Y lo que hace es construir un ejercicio colectivo Inmenso de generosidad, ¿no? de solidaridad De cooperación Pero también la nueva narrativa del 15M o de Occupy Wall Street eh, rompe con la narrativa tradicional de la izquierda, por decirlo así, ¿no? Eh, ¿no? No solo con la narrativa conservadora, sino también con la narrativa progresista, ¿no? Esa que siempre se ha construido dentro de la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Eh, como un enfrentamiento, como, como hablábamos antes, con la centralidad de la enemistad, eh, con un choque permanente con el otro, ¿no? sin embargo, tengo la sensación de que Occupy Wall Street o, o, o, o la Puerta del Sol en Madrid el 15M, anuncian una dinámica de, de práctica política colectiva que tiene más que ver con el éxodo o con la fuga que con, la, que con el choque con un enemigo, ¿no? Más con la construcción de amigos por abajo que desestructuren a los enemigos por arriba que con el choque y la obsesión con chocar con los de arriba ¿no? eh, es la sensación que tengo, ¿no? El 15M lo expresaba muy bien en términos concretos prácticos, ¿no? Cuando Cuando el poder o la delegación del gobierno de Madrid le ofrecía el choque con la policía de manera sistemática y el disturbio, por decirlo así, ¿no? eh, como forma lógica de interactuar acción, el movimiento siempre le daba la espalda. La empresa iba, aparecía por otro lado. Eh, entonces la gente en Madrid volaba como una mariposa, ¿no? rehuía el conflicto. No quiere decir que no haya que enfrentar el actual ataque a la sociedad que está perpetrando la clase política y económica ¿no? pero sí quiere decir que ese conflicto tal vez eh, se vive y se narra de otra manera mm -hmm. Ángel Luis para terminar, ¿qué precedentes crees que sientan estas protestas en términos de, de sociabilidad y de todo lo que hemos estado hablando? Bueno yo yo creo que son, el, eh, son un inicio ¿no? son el inicio de, de, de una etapa muy importante y muy crítica Eh, en la que, digamos que los poderes económicos y políticos del mundo han decidido eh, perpetrar un cambio radical de, de paradigma, es decir, una redefinición unilateral y autoritaria de los cánones en los que se mueven las relaciones sociales, eh, y por lo tanto es precisamente en las relaciones sociales y en la práctica de relaciones sociales donde los movimientos más tienen que trabajar, ¿no? Eh, yo creo que estamos ante el inicio, de, de, de, desde Tajrir a, a, a la Puerta del Sol o, o al Distrito Financiero de Nueva York, de unos nuevos movimientos que necesariamente requieren la cualidad de la política. Por eso a mí me da mucho, mucho miedo, y, a, y algunas personas que estamos viviendo juntos Occupy Wall Street estamos incidiendo mucho en ello, Que precisamente los activistas no dejemos que esa nueva racionalidad, que esa nueva lógica, que esa nueva subjetividad que portan los movimientos de ahora se exprese libremente, ¿no? que lo nuevo sea precisamente lo que determine lo que va a ser, sino que nos obsesionemos con tratar de, cor de construir, de articular una fidelidad a lo ya conocido y a lo ya practicado y a la izquierda. ¿no? A mí eso me da mucho miedo. <ríe> me da, Fíjate que en medio de un ataque eh, tremendo, eh, Eh, por, ah, por parte de, de, del, del poder económico y político y del capital, por decirlo así lo que me da más miedo es la izquierda <ríe> más que la derecha, <ríe> o sea me da miedo que la falta de creatividad y de imaginación de la izquierda nos vaya a llevar a repetir, a hacer un remake de lo ya vivido, ¿no? en el que siempre eh, hemos perdido y estamos condenados a perder uh -huh. yo creo que ese es el peligro que tenemos. Pues Ángel Luis Lara, un placer eh, reflexionar este tema sobre este tema contigo desde Nueva York Muchísimas gracias y te esperamos en una próxima ocasión aquí en Ahora Sol. Ya sabes que, que siempre estamos encantados de charlar contigo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y tenéis que cuidaros ese masoquismo que tenéis de tener que. de, de gente tan pesada y tan aburrida como yo. <risa> Para nada, hombre, Ángel Luis, ha sido todo un placer. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Un Salud. saludo. Y después, boreal Untándote la voz con dátiles y miel y con los ojos llenos de culebras dormidas Suave, cortés Más sin vacilación Y en fin, como si hablaras desde las puntas de tus pechos Respóndele que sí Que sí es posible esa ya antigua muerte augusta sufrir y consumirse y reventar de amor. Esto dile en mi nombre y vuélvele la espalda y a nosotros que nos proteja la fortuna. She says there's ants in the carpet. Dirty little monsters, eating all the muscles, picking up the rubbish. Give her FLSI. Sospechábamos que con el nuevo gobierno del PP se podría retroceder en el tiempo, pero en el caso del que os vamos a hablar ahora ha quedado perfectamente constatado. Aquellos alumnos que quieran opositar se encuentran ahora ya inmersos en sus estudios. Y, pero tienen, se han encontrado ahora mismo con que tienen que basarse en temarios de 1993 El pasado martes, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte derogó la orden que se suponía que debían regir en las oposiciones que se convocasen a partir del 1 de enero de 2012. Se trata de las oposiciones para el cuerpo de maestros, escuelas oficiales de idiomas, profesores de secundaria y docentes técnicos de formación profesional. Según el Gobierno, se desaconseja la implantación de los nuevos temarios, puesto que introducirían un elemento de inestabilidad en el sistema educativo. Además, continúan defendiendo que no se convoque en oposición durante este año 2012 y que se acumulen las plazas de cara al próximo año, siguiendo la vía de austeridad por la que ya está apostando. Sin embargo, en Andalucía, por ejemplo, se han convocado más de 2.000 plazas. En la persiana hemos querido saber cómo afecta esta derogación a los estudiantes de oposiciones y para eso vamos a hablar con Ramón, habitual del programa, que nos cuenta su experiencia personal. Ramón, buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Cuéntanos, ¿para qué plaza estás opositando y dónde? Bueno, yo no estaba preparando la oposición como tal. No lo descartaba, la verdad es que estaba entre mis opciones, pero ahora mismo lo que estaba era trabajando precisamente para una academia que se dedica a preparar oposiciones. Y, y bueno, pues yo mi trabajo era, era la redacción de los temas de, de filosofía, de la especialidad de filosofía para secundaria. Entonces, uh -huh. digamos que esta medida me ha cogido de lleno porque de hecho fue sacarla y perdí el trabajo. Uh -huh. O sea, que, ¿y cuándo te enteraste de, de la derogación de esta orden? ¿Cuándo pues, ha pasado esto? Me enteré el sábado por la noche, Llegué, estuve todo el día en la biblioteca precisamente trabajando en, en este primer tema que tenía que enviar y, uh -huh. y me enteré el sábado por la noche cuando volví de la biblioteca a casa, estuve consultando un poco la red, viendo los periódicos y vi la noticia y la verdad es que me quedé un poco paralizado uh -huh. y efectivamente al día siguiente el, mi jefe de la empresa esta, de, de la academia, me comunicó que pues que suspendíamos el trabajo, porque precisamente lo que yo estaba haciendo era redactar los nuevos temarios, adaptar uh -huh. las, los contenidos de los viejos a los nuevos y bueno y un poco hacer los nuevos temas para para, para las oposiciones de este año. Uh -huh. ¿Y qué explicación te dan para que se haya cambiado esto tan repentinamente? Bueno, a mí, el, mi propio jefe, la verdad es que tampoco me dijo «Mira, nos ha pillado, nos ha pillado de sorpresa a todos, nadie esperaba». De hecho, por lo visto, hubo reuniones con gente de educación la semana antes, sindicatos, incluso delegados de las comunidades autónomas, y nadie comunicó ni que se estaba planteando esta opción ni que había dudas sobre los temarios. no Simplemente, de repente, parece ser que desde la noche a la mañana al ministro pues se le ocurrió la genial idea de que, de que estos temarios... No, no formaban lo suficiente a, a los opositores y que, y que por lo tanto había que volver a los de 1993 Resulta una paradoja, ¿no? Que temarios nuevos con presuntamente nuevos contenidos eh, vayan a formar peor a los opositores Hombre, la verdad es que yo le he estado dando vueltas porque la verdad es que me ha afectado personalmente y Y bueno, he intentado buscarle algún tipo de explicación racional al cambio y, y cuesta, ¿eh? cuesta así a simple vista. Yo, por ejemplo, en, en el campo de la filosofía, que es con el que he estado trabajando, el temario anterior tiene 71 temas. Uh -huh. Una de las cosas que hicieron en el temario nuevo fue aumentarlo a 80, introducir contenidos, eh, pues también es verdad que desarrollos teóricos, que no estaban a lo mejor muy consolidados en los últimos años y que poco a poco se ha ido asentando tal, en el campo epistémico y, y en todos los ámbitos, o sea, desde metafísica mucho mucho más contenido de teorías de democracia, de, de ética, de Estado del Derecho la verdad es que es por donde más se ha incrementado pero a lo que voy es que no, no para nada el, el temario del 93 es más completo o tiene más conocimientos es más difícil, más bien lo contrario porque yo te digo que hay nueve temas menos uh -huh. o sea que en, en el campo filosófico es muy difícil entenderlo y más difícil todavía es entenderlo en otro tipo de campos pues como los estudios tecnológicos o en informática que a la medida en la que avanza este tipo de campos, pues imagínate volver a hace 20 años uh, claro. eh, pues, estudiar en el Pentium el Pentium 3 y Ni y siquiera la tendrían compra. la palabra Internet, los temarios. Sí, algo se está moviendo, algo nuevo, un nuevo eh, desarrollo se está iniciando, tal no sabemos qué puede pasar. No sé, la verdad es que es complicado, es complicado darle una explicación y más, porque uno le dice, bueno, esta gente considera que, que vale que... ...estos contenidos hay que cambiarlos, que hay que modificar algo... ...bueno, se hace un estudio, de verdad, de los temarios... ...de qué temas sí, qué tema no... ...oye, pues mira, este contenido se puede cambiar... ...porque hay que perfeccionarlo por aquí... ...o incluso poniendo la mala uva, ¿no? ...decir, no, no, es que este contenido ideológico no nos convence... ...queremos más ir por esta escuela... ...vale, se hace un estudio pormenorizado, se trabaja con ello... ...y se dice, y el resultado es que nosotros consideramos... ...que el, los temarios nuevos deben ser estos... ...pero cuando... Simplemente es como una especie de pataleta, es decir no no no, lo esto no vale, no vale, no vale. Volvemos a lo de atrás, sea lo que sea, o sea, realmente no hay un criterio académico que justifique esto. No. Uh. Quien esté escuchando esta entrevista a lo mejor se eh, se, pre se pregunta o más o menos lo que estás reflexionando tú, que a veces puedes pensar que la filosofía no cambia. Yo escuchaba esta conversación que tenías tú con Gerardo el viernes y Gerardo te decía Platón es Platón, pero claro. <risa> hombre, o sea, obviamente hay un sustrato de la filosofía, Platón Se lleva estudiando los últimos 2.500 años y se seguirá estudiando. O, pero, sí que, pero sí que cambia pues muchos desarrollos, eh, pues precisamente, cómo, cómo se estudia la historia de la filosofía, hay, hay avances en cuanto a la interpretación de los textos, la traducción, la filología... Son corrientes que influyen mucho y que ya no te digo que... Porque aquí tampoco se te hace tomar partido por un posicionamiento, sino conocerlo. Es decir, si en los últimos 50 años se ha desarrollado una crítica filosófica al lenguaje o una forma de estudiar la historia de la filosofía que en cierto modo, no sé, es una corriente distinta o de tipo de enfoque, pues cuanto menos me parece adecuado conocerlo obviamente claro. Platón sigue siendo Platón pero, oye, hay, hay muchas teorías sobre Platón y, y es bueno tener una visión amplia, o sea, uh -huh. quiero no, decir no se trata de adoctrinar, sino de, de dar un abanico lo, lo más amplio posible ¿Cómo crees que puede afectar esta medida no solo a los estudiantes de esas oposiciones, sino a los estudiantes de esos opositores que podrían ser profesores si cogen si consiguen una plaza? Hombre, yo creo que de entrada la gente que está estudiando la oposición esto obviamente es un, o sea, es un desconcierto y ha sido como de repente una inestabilidad que supongo, además cuando uno está preparando una oposición a conciencia lleva tiempo, ha habido gente que ya está trabajando con estos temarios desde meses, entonces pues, obviamente ha sido un descoloque Dice el ministro, no, si esto lleva prácticamente un cuatro meses y en Navidad tampoco habrán estudiado mucho, total, que serán dos meses así, tampoco es tanto perjuicio y es mejor porque es el otro el que llevan estudiando. Bueno, a mí eso me parece muy relativo, ¿eh? porque es verdad que se aprobaron el 15 de noviembre los antiguos temarios, pero las, las academias e incluso alguna editorial ya estaba trabajando con el borrador y ya se estaban dando los temas nuevos desde... Por, por lo menos tres, cuatro meses atrás. Es decir, desde verano ya se estaban trabajando con estos temarios. Entonces, de repente, a meses de la oposición, que te lo cambien, obviamente es un descoloque. O sea, te queda. ya he hablado con alguna, con algún amigo que está preparando la oposición y se queda muy desconcertado. Y dice, bueno, eso es lo que hay, hay que volver. Y por otro lado, en cuanto a los profesionales yo no creo que sean mejor profesionales ni peor profesionales, por, por, ni por un temario ni por otro. O sea Es cierto que necesitas unos contenidos mínimos, ¿tale? tener claros los conceptos básicos de lo que vas a dar, pero en la precisión del cambio de un temario a otro, sinceramente no creo que, que influya en, en la profesionalidad o no de, de, de nuestros docentes. Mm -hmm. Claro, esa profesionalidad depende de, de cómo sea el docente en la clase y para eso pues, da igual que se haya basado en un temario u otro para hacer la oposición. ¿no? Obviamente. O sea, de hecho, en concreto, este tipo de profesión incluye tanto la personalidad y la vocación que tengas por la enseñanza. No te diré que, obviamente, también el contenido y los conocimientos son básicos, pero hay mucha gente que saca 10 veces en oposiciones y, y luego no sabe estar delante de 40 personas explicando algo. O sea... Quiero decir, no me parece tan determinante. ¿no? Uh. No, no creo que sea una cuestión vital. Ramón, para terminar, ¿se vislumbra alguna solución? Solución. No, la solución o sea, es tan sencilla como acatar. De hecho, las propias comunidades que, han, que ya tenían convocadas las oposiciones, es cierto que todavía no estaba el, el, lo que es el, el descrito oficial, que es donde ya sí que se aprueba el temario, con lo cual, si hubieran hecho eso. ...sería anticonstitucional, no podrían... ...se habían sacado los borradores... ...que es por donde han podido entrar... ...y las propias los propios consejeros de educación... ...de Andalucía habló nada más salir de esta norma... ...diciendo que él no iba no iba a protestar... no iba a denunciar precisamente para... ...no ma no meter más más incertidumbre a los estudiantes... ...es decir, bueno, esto no lo han puesto... ...pero es que si hacemos un litigio... ...al final van a conseguir lo que quieren... ...que en el fondo, o sea... ...por lo menos desde mi punto de vista... ...detrás de todo esto es un intento de sabotear... ...encubierto las oposiciones, o sea... Puesto que no hay un criterio académico, puesto que no hay una razón sólida en cuanto a los contenidos del temario, esto es un intento de decir, bueno, vamos a meterla por aquí, porque ya el ministro recomendó que no se convocaran oposiciones. Ha habido tres comunidades, al final Canarias parece ser que está dudando y seguramente no convoque, pero Cantabria, eh, País Vasco y Andalucía han sacado las, las oposiciones. Entonces parece ser que el ministro ha dicho, bueno, pues puesto que no entran en razones, vamos a meter esta nueva norma, a ver si un poco podemos crear el conflicto ese, que se que empiece un litigio y que de facto las oposiciones no se puedan convocar porque no se haya resuelto el litigio. Entonces, pues eso, las comunidades autónomas han dicho que no van a recurrir, con lo cual eh, la solución es tan sencilla como desempolvar los antiguos temarios y volver a prepararlo. Una pena, la verdad. Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Persiana. Un saludo, mucha suerte y muchas gracias. Siempre. seas, bendita, planta celestial, cultivada con cantos, cuando te sustenta la fuerza del etéreo néctar, y te madura el rayo de una luz creadora, crece y vuélvete bosque, mundo más lleno de alma y plenamente en flor, lengua de los que se aman, sé idioma del país, y sea su alma la voz de todo el pueblo. Escuchamos de fondo la canción Howl, aullido, de Black Rebel Motorcycle Club. Howl es precisamente el título de un poema de Allen Ginsberg, uno de los textos más celebrados de la generación Beat, también conocida como Generación Perdida. Generación perdida es un término que comenzó a utilizarse el año pasado para referirse a los jóvenes de la sociedad actual. Esta calificación parte de las afirmaciones de algunas instituciones, como el FMI, por ejemplo, que aseguraban que los jóvenes vivirían peor que sus padres. El movimiento independiente ATAC quiere poner en cuestión ese concepto. Por eso, celebra mañana en el Aula Magna de la Universidad Carlos III de Getafe a las 4 de la tarde un acto bajo el título Generación Perdida, Generación Estafada. En ese acto participarán Iñaki Gabilondo e Ignacio Escolar. Para ofrecernos detalles sobre la conferencia, ya tenemos al otro lado del teléfono a Francisco de Atac. Francisco, buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Buenas noches. ¿Por qué queréis, eh, ¿por qué queréis desafiar el concepto de generación perdida, asegurando que ha sido estafada? Mm, bueno, principalmente porque no es cierto. Eh, eh, nosotros no, no podemos dar por sentado que nuestra generación es una generación perdida, ...y no plantear ningún tipo de lucha, no plantear ningún tipo de de alternativa a la situación. Por lo tanto, entendemos que queréis demostrar que la juventud puede desafiar la situación de crisis política, social y económica. ¿De qué armas dispone la juventud para hacer esto? La juventud puede y debe hacerlo. Y nosotros dentro de, el, de lo que es la, el entorno universitario... Eh, contamos con, con gente que ha llegado ya a, a esa situación en la universidad, que se supone que es gente con una cierta curiosidad y tiene las armas, primero a disponibilidad suya, eh, un montón de información, eh, las actividades que realiza ATAC, Y, y el potencial que tienen actualmente redes sociales para distribuir la información Sin embargo, Francisco hemos visto cómo la primera protesta que se llevó a cabo contra la reforma laboral por ejemplo, acabó con la intervención de la policía y una decena de detenidos ¿Cómo se lucha cuando el Estado o las fuerzas de seguridad las supuestas fuerzas de seguridad reprimen estas protestas? Es un asunto complejo es complicado Porque, por un lado, eh, estamos defendiendo a la sociedad, estamos defendiendo los propios derechos de, los, de esos policías que están actuando, muchas veces siguiendo órdenes, otras veces se, se sobrepasan, y, y es una situación complicada. Pero, digamos que, es, no es porque sea complicado, porque sea una cuestión con ciertas trabas, no hemos de abandonar. Es decir, no, no hay ningún En ningún momento Cualquier problema que se genere En torno a A, a la A de, todo, de, todos, de todos estos derechos No puede ser un problema Son Efectos Digamos, cuestiones que hay Pero que es que Es lo que hay y Hay que luchar con ese entorno que hay y no, no es fácil, no es fácil Pero es lo que hay Y volviendo a, a la conferencia de mañana, eh, ¿qué temas eh, trataréis? ¿Qué conceptos vais a manejar? Eh, nosotros eh, mañana principalmente eh, hablaremos de, de economía. Lo, nuestro tema es economía, nuestro tema es eh, enfocar, dar una visión eh, a la juventud de, de cómo está la situación económica, cómo nos dicen que están porque muchas veces pues, no se sabe muy bien si esa situación económica que nosotros tenemos es la real o no. De hecho, hoy aparecían noticias en la prensa eh, que al parecer el, el propio gobierno piensa de la situación actual de, de España, para mejorar sus estadísticas, eh, en fin, eh, la cuestión eh, esencial es la economía y dar un enfoque nuevo a, a la situación de la juventud. Francisco, ¿cómo habéis conseguido la participación de Gabilondo y Escolar y, y por qué los habéis elegido a ellos para estar en esta conferencia? Eh, principalmente porque son gente eh, que está muy, muy metida en este tipo de temas. Eh, Iñaki Gabilondo hace, ya ha, ha hecho varios videoblogs, Ha hecho varios artículos en algún periódico sobre cuestiones relativas a la juventud y sobre, sobre cuestiones relativas al futuro que, que espera a, a, los, a los futuros profesionales de este país. Y Ignacio Escolar, por otra parte, como todo el mundo sabe en sus editoriales del diario público, también ha hecho un montón de trabajo en torno a este tema. ¿Cuánta gente esperáis que asista al acto, Francisco? Nosotros calculamos que, que, va, a haber una, que la, va a haber una muy buena asistencia. Esperemos que sea así. Y para terminar, Francisco, ¿con qué conclusiones os gustaría que se quedase la gente tras asistir a esta conferencia? ¿Con qué? ¿Con qué conclusiones os gustaría que se quedase la gente tras asistir a esta conferencia? ¿Qué os gustaría ¿Sobre qué os gustaría que reflexionasen? Eh, nos gustaría que reflexionasen principalmente sobre eh, el pensamiento crítico sobre refle reflexionar en torno a lo que nos cuentan lo que en realidad eh, hay Eh, y sobre la, el, el debate político y el debate económico en de, el entorno universitario esto es una, una cuestión central para Atac Universidad y a nosotros lo que nos interesa es que, que se discutan los temas lo que, más nos, lo que más nos interesa es que se discutan los temas cuando salgan de allí que se discuta sobre el tema de, de la juventud que se discuta sobre, el tema, sobre los temas de, relativos a la economía el paro juvenil Pero, eh, esencialmente, nuestra intención eh, constante en cualquier acto, en cualquier situación, es difundir información y generar opinión y, y generar debate, que la gente discuta, que la gente no se conforme simplemente con, la que, con el, todo aquello que aparece en los medios y que, y, y que tengamos que dar por sentado que esa es la verdad y que no hay ningún tipo de otra visión, otra opinión, otra perspectiva. Uh -huh. Pues Francisco, eh, muchísimas gracias por haber estado hoy en La Persiana de Agora Sol Radio y deseamos que la conferencia mañana, recordamos en el aula magna de la Universidad Carlos III, a las 4 de la tarde, sea un éxito y que acuda mucha gente y que reflexione sobre estos temas de los que hemos hablado. Francisco, muchas gracias. Hasta la próxima. Oh baby I'm standing in my Oh baby in my El amor de persona a persona, esto es tal vez lo más difícil que nos ha sido encomendado. Lo máximo, la última prueba y examen. El trabajo, para el que todo otro trabajo, solo es una preparación. Amar no es, en principio, nada que signifique abrirse, entregarse y unirse a otro. Pues, ¿qué sería de una unión entre alguien sin aclarar y alguien no preparado, carente de orden? Es una ocasión sublime para que madure el individuo... ...para que llegue a ser algo en su interior... ...para que se transforme en mundo... ...y se transforme en mundo para sí mismo por amor a otro... ...es una exigencia grande... ...sin límites... ...que hay en él... ...algo que le exige y le llama hacia algo lejano... Solo en este sentido... ...como tarea para trabajar en sí mismo... ...día y noche... ...escuchar y martillar... Deberían los jóvenes utilizar el amor que les ayudaron. Me encanta, Claudia, porque cada vez te curras más las secciones. ¿eh? Este vacaciones, de sol sin playa. ¿Tú te puedes creer, Edu, que para traernos aquí la sección de hoy se ha ido hasta Barcelona? Hasta, para... bar... hasta Barcelona ya. Ha hasta la Barcelona. Hasta la Barcelona. Ahora el Ricard. <risa> Un saludito desde aquí, eh, Ricard. Ricard de la Radiosfera, nuestro compañero y analista político de Agora Sol. Claudia, ¿cómo es que te has ido a Barcelona? Pues de viaje de amigos, de viaje de... no, en realidad me he ido a Barcelona solo, exclusivamente para contaros las cosas que hay en Barcelona. ha visto ¿Y qué, qué sufrimiento? ¿Y qué hay? De sección. ¿Y qué hay? Pues hay muchas cosas, pero yo voy a hablar solo de una hoy. Una, <risa> pero que aglutina las cosas que más me gustan de una ciudad, que es interés cultural, gastronómico, histórico y un componente importante de diversión. Pinta bien, ¿no? Pinta bien, tiene buena pinta. Me estás dando bastante envidia. Ojalá pudiera haber hecho yo ese viaje a Barcelona, Claudia. Ojalá tú hubieras podido venir, María. Pues. Sí. Mucho peloteo ya hoy, ¿eh? Hombre, suficiente. Y Edu se ríe, ¿tú, Edu? Yo no quiero. Es que esta es una radio pro catalana, con lo cual. No, de broma. Yo estoy esperando a que cuente cosas para poder intervenir. Pues a ver, estos sitios de los que se estoy hablando, en los que se puede hacer tantas cosas son los mercados de Barcelona, que se han revalorizado muchísimo. Un concepto que se ha reinventado en los últimos años, no solo allí, ¿no? Que también aquí en la capital, espacios donde se ha transformado. Y hoy, pues, son de visita obligada, al menos en Barcelona. Es, perdón, es muy cool esto de los mercados, ¿no? Sí, se está haciendo muy cool. Adelante, Claudia. Pues voy a empezar por... Voy a empezar... Si ¿Sí puedo parar de reírme, porque... Voy a empezar por la boquería, que se llama en realidad el Mercado de San José. Y es probablemente el mercado más famoso de la ciudad y su fama pues, traspasa fronteras. Eh, se hace desde la Rambla, eh, donde llegan muchísimos turistas dispuestos a dejarse el dinero en productos típicos y no tan típicos. Una apuesta visual muy atractiva, en la que es difícil no comer con los ojos. Y puestos de verduras y frutas con una cara estupenda, quesos, pescados, marisco y de dulces y chocolate de los que es imposible apartar la mirada luego, bueno, es un lugar eh, que poco se parece a lo que antes había. Estaba edificado sobre un convento, el convento de San José, de ahí toma su nombre el mercado, y se utilizó como lugar provisional para el mercado anterior que se encontraba en las afueras de la ciudad para no cobrar impuestos. En la esplanada del Pla de la Boquería estaba, y ahí se reunían todos los ganaderos, todos los comerciantes. Al final su emplazamiento de, eh, fue definitivo, y se inauguró en 1836 y si no lo habéis visitado pues no está de más pasearse por sus puestos sorteando los, a los turistas, eso sí, y llevarse algo que degustar, productos catalanes y también de fuera que bien han sabido usar los principales restauradores de la ciudad. ¿Y es caro esto, Claudia? Pues hay productos que sí, no vamos a engañar a nadie. Es bastante, bastante caro pero sobre todo algunas. Porque supongo que tiene un poco de sesgo gourmet también ¿no? Sí, tiene es una mezcla entre sesgo gourmet Porque los productos realmente son buenos, son de calidad Y una mezcla de vamos a engañar a los guiris Entonces <risa> es, es, se junta todo Una mezcla de la pela también Eso es Y no, pero aún así merece la pena pasearse por allí uh -huh. Otro mercado muy interesante es el de Santa Catalina Santa Caterina en catalán Eh, es, es más cerca, está cercano a la vía Layetana y fue el primero eh, de los mercados cubiertos de Barcelona se inauguró en 1848 sobre antiguos terrenos eclesiásticos también, un convento eh, el de Santa Caterina precisamente y hoy destaca su exterior por la curiosa y representativa curiosa de Mosaico de Colores que, que es muy reconocible está diseñada por Tony Comella y el resto de los, arqui y los, otros, eh, los arquitectos que participaron en su construcción son Enric Miralles y Benedetta Tagliabue. Una vez contemplada la arquitectura y el entorno, os recomiendo que ya paséis dentro a disfrutar de una vuelta por sus puestos, donde también hay muchos productos, y os toméis un buen vino del Penedés con unos pinchitos, que están deliciosos, en alguno de sus bares. Uh -huh. Esto de la arquitectura que contaba, supongo que están influidos los arquitectos que han hecho este mercado de Santa Caterina por Gaudí, supongo. Sí, algunos de ellos. Uh -huh. También podéis probar distintos tipos de cocina en sus restaurantes, que no, que no se os olvide. Otro mercado del que me gustaría hablar es el de San Antonio, que es uno de los más grandes de la ciudad. Su arquitectura también es una de las más curiosas. Eh, está, bueno, se compone de una armadura de hierro diseñada por Antonio Rovira y Trías y fue inaugurada en 1882. Hoy tiene un ambiente algo diferente a los demás de los que he hablado, no es tan, tan moderno, ¿no? se venden también artículos de segunda mano los domingos e intercambian cómics, libros, fotos, filatelia, revistas y no faltan los bares de tapas. Uh -huh. Es muy cool esto, ¿eh? me estoy dando cuenta. Este último, sobre todo. No, este no tanto, fíjate. Yo creo que los otros dos son más. Los ¿Sí? son más, sí. Este es más bijuno. Uh -huh. Pero bueno, cualquiera pero, de los tres. Me pero da la, la culicidad, pena. llamémosla así. <risa> culicidad. Me gusta. Reside termina, un poco en eso, ¿no? Cool. Mola mucho. A ver, sí. Reside en que vas allí a gastarte una pasta. O sea, son sitios en los que te gastas dinero para luego contarle a la gente que te has gastado dinero en esos sitios. sitios. Es En eso reside ser cool cuanto más caro es y, y más mola decirlo, pues más cool eres y si lleva gafa de pasta, pues multiplica por dos y perilla, la perilla es súper fundamental y la boina bueno, ahora ya no tanto el sombrero de ala Pues pues no te creas que va tanto por ahí la cosa Porque a pesar de ser un buen plan O a mí al menos me lo parece Parece ser que el público joven no se deja caer mucho por allí Que la media de edad está bastante alta No sé si será por los precios Pero hoy he, salido, hoy he leído precisamente una noticia En la que hablaban de esto ¿no? Los precios quizá pues, asusten un poco al público joven Aún así el ayuntamiento tiene un proceso de, de remodelación Hasta 10 mercados más de la ciudad En total hay 39 y wow, No sea todos que hay... tan impresionantes como este pero mm. Hay cultura de ir a comprar ¿Hay al mercado cultura de en, mercado En, en Barcelona es. Es muy bonito eso, ¿eh? A mí a mí me parece que tiene un encanto muy especial. Mm. Y puedes mirar y no comprar también, Edu. Sí, yo, cuando estuve en Barcelona, eh, fuimos a las fiestas de la Merced sí, porque nos aparecieron. O de la Marseille, no sé cómo se llama. Dilo dice, otra vez, dilo otra vez. A las fiestas de la Merced y, y nos lo pasamos muy bien. Estuvimos viendo. Bueno, la verdad es que no vimos a Antonia Font, aunque tampoco lo recuerdo porque vivimos así como mucho. Y, y me acuerdo porque el jueves, era esto era como un viernes, y el jueves por la noche decimos que nos íbamos y tal. Bueno, yo ahí conocí a una chica, yo acabé en Vic, al final no vi Barcelona ni y nada, pero Barcelona es muy bonito. Pero ¿cómo puedes decirlo si acabaste en Vic? porque es bonito, todo el mundo dice, ve a Barcelona en Barcelona hay trabajo, en Barcelona hay un gran equipo, en Barcelona hay de todo Hay mercados. Eso, eso en Barcelona, bueno, eso en Barcelona lo subvenciona el Ayuntamiento, eso en Barcelona eso lo dice aquí todo el mundo eso si sí, luego vienen los de Barcelona y no, en Madrid hay de todo <risa> luego los madrileños hablan entre ellos, digo yo, que hablan entre ellos ¿en qué estábamos? no sé, pero es, <risa> los estábamos? mercados, los mercados, Eduardo los mercados, pero pues no, están ahora no, pero atacando no los... a Grecia <risa> <risa> los otros ah, mercados, por suerte. Eh, sí, aquí tenemos el de San Miguel. Que es, es. Pues todo lo que se haga aquí en Barcelona ya se hizo. ¿Y, lo que de, ellos. y el de San Antón, que está ahora. Y muy el de San Antón. ¿Cuál es el de San Antón? Me lo decías esta mañana en nuestra Chueca. reunión editorial. Está en Chueca. Ajá. Pero vamos, en Barcelona siempre van un paso más allá. Que aquí hacemos un mercado bonito, allí hacen un mercado bonito y ponen prostitutas. Como la boquería. <risa> ¿Eh? Eso es así, es un servicio más. Como los supermercados. <risa> Ya me callo No, no, no Yo lo único que te iba a decir La próxima vez que vayas a Barcelona Paras en Barcelona Y no en Vic Y te vas De plan sábado, mañanero O domingo No, si yo fui a Barcelona Pero por la noche Nos metimos en el coche De, unas, de unos borrachos Y nos fuimos a Vic Pero yo fui a Barcelona Bueno, pues la próxima vez Que vayas a Barcelona Y te quedes en Barcelona Pero te quedas te vas a uno de estos mercados y te tomas un vinito y ya Don pues conoces la historia del mercado y pruebas el producto tradicional y te rasgas, te rascas un poquito el bolsillo y hago un castellet también. Claro. <risa> <risa> o sea, no es necesario o sea si te ves muy metido en la cultura así en un fin de semana lo puedes probar yo, yo me meto donde haga falta <risa> bueno... Puedes proseguir. Continúa, Claudia. Ya, ya, ya, he terminado todo lo que tenía que decir. Bueno, ha sido, ha estado muy bien, ¿eh? muy completito. muy, el recorrido por los mercados de Barcelona, la verdad es que es otra forma de hacer turismo, ¿no? Ese turismo gastronómico y tradicional. Claro. Tú sabes que a Gaudí le mató un tranvía, así sí, como dato. Sí, un, tra un tranvía, que como que lo ves desde lejos. Y lo imputaron o ¿no? algo, salió libre ese también, ¿no? El sí, campo. me imagino, no sé. Si hubiese jugado en Valencia lo mismo, pasaba de, de otra forma. Lo mismo culpaban al tranvía, metían al tranvía a la cárcel. No sé, puede ser cualquier cosa ¿En, ¿En cual qué estábamos? En cualquier caso, Claudia, muchas gracias por traernos Una vez más la actualidad del turismo Y de tus viajes Muy bien, pues aquí estaremos otra semana más El y próximo martes Y así llegamos al final de la persiana Edu, ¿qué tal te lo has pasado? Yo me lo paso bien en todos los sitios Y si no me lo paso bien, pues miento Tenemos una deuda con pendiente contigo en el Agora Pulp del viernes Lo sabes, ¿no? Nos sí. tienes que contar el día más feliz de tu vida hoy Hoy ha sido el día más feliz de mi vida Hoy... Por lo menos la tarde Sería muy meta eso ¿eh? no, no puedes decir Que el día más feliz de tu vida Ha sido la, el, Un día en la radio Hombre, si tuviese Alzheimer Siempre sería El día más feliz de mi vida O el más triste Qué bonito Pues gracias a Edu Por acompañarme en esta persiana Gracias a ti también Claudia A ti María por invitarnos Un placer Ha sido un placer Estar eh, flanqueada por vosotros dos Y os dejamos con una nueva... No tenemos más píldoras de ray según me está diciendo Fossi desde la mesa de control. Así que un saludo a todos y todas los que nos habéis estado escuchando. Muchas gracias y hasta el jueves. Brother Tim!